El vuelo en Ucrania c o n t i n ú a causando preocupación en la comunidad internacional, mientras los enfrentamientos entre las fuerzas ucranianas y los separatistas p r o r u s o s intensifican en el e s t r e s e n t e DJ Así como entre la población civil, la situación humanitaria sigue siendo precaria, con miles de desplazados internos, una escasez de suministros, servicios básicos en las zonas afectadas por el conflicto. d i Anticaraudio Oficial, la élite Soundtank.